Desde Campiñas. Canta la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista de la 36 en Brasil. Cantem Samba chic preto, samba moderno e o samba quadrado. Cante tirada ao frevo, pouco mais de chigue baião ensachado, mas não cante essa voz só por porque ela está com marido do lado. Ya estamos a 24 minutos del mediodía, está cubriéndose el cielo, está gris en este momento, se fue el sol. Pero aportamos la calidez de nuestro compañero desde el estado de São Paulo. Plinio de Arruda Sampaio Jr. a la jornada. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Bienvenido de, a, al programa, Hernán. Qué bien que queda. Bueno, eh. muchas que gracias. Le la bienvenida Plinio, Hernán. Sí. Qué y la Vamos baja, a decir eh. en torno de saludos que, que no te dijimos, Plinio, ojalá esté escuchando. Hoy es el cumpleaños de Diego Martínez, de nuestro compañero. Ojalá esté escuchando. Pero está en Colombia. Anda por Colombia con la, con el, la, la, no iba a decir la selección o no, con el. Con el equipo femenino. Eh, de, exacto, equipo de nacional femenino. Eh, está por allá Diego, pero ya ya nos contestó los saludos ya. entonces se un fuerte abrazo a Diego que lo echamos de menos en el programa. Exacto, tenemos que arreglar que algún día esté Diego. Ya estamos tratando invitado sí, estamos acá tratando. contigo. Bueno, Plinio, nos propones una agenda nutrida de temas para abordar de la actualidad brasileña. Empecemos eh, actualizando que esto fue informado en estos días una operación a la que se sometió el presidente Lula que eh, se supone se ha informado que salió todo bien, ¿no? Sí, nada más para mantener los, los oyentes uruguayos eh, a, al corriente de lo que está pasando. Lula fue sometido a una operación en la cadera, en, el, en la cadera, no porque tenía una artrosis, pero es un toro de fuerte, <risa> salió del hospital dos días antes de lo previsto y a lo que parece todo camina muy bien en ese aspecto. Bien. Lo mismo no se puede decir del rumbo de su gobierno pero de su salud felizmente todo camina bien bien eh, eso queda queda mencionado entonces y sigue eh, el tema sigue dando que hablar el tema de el control digamos político de aquel banco caixa económica que vos no había nos habías mencionado que reclama para sí digamos el centrado no a nivel de cámara de diputados. Sí, y yo creo que la importancia de esa noticia para los oyentes uruguayos es entender lo que está por detrás de la noticia. La noticia es, el Centrão que controla la Cámara de Diputados uh -huh. se colocó en una especie de huelga blanca, en una obstrucción. No vota nada, mientras el gobierno no dé al central el control absoluto De este banco que se llama Caixa, Caixa Económica Federal, que financia básicamente habitaciones, infraestructura de saneamiento, este tipo de cosas. Es un banco enorme, pero lo que importa es la presión, no como un como un, una una culebra sucurí uh -huh. que empieza a apretar el gobierno para tener el control del gobierno. Esto es lo que importa, esto permanece de manera, no ellos van de manera calma, pero siempre aumentando la presión, aumentando el aprieto. Y caminamos para en unas unas semanas, en algún momento más adelante, vamos a discutir que el gobierno finalmente entregó la claro. Caixa Económica Federal al central O sea, para que vea cómo está el proceso. O sea que mientras tanto se puede decir que el gobierno de Lula no está pudiendo aprobar nada a nivel de, de Cámara de Diputados mientras eso no se resuelva. Exactamente. Esta es la fuerza del SEMTRAM. Ellos uh -huh. hacen una huelga blanca, no porque no es asumida de, públicamente, de no votar nada. Esta es la fuerza que tienen. Uh -huh. No se vota nada mientras no hacen lo que nosotros queremos. ya hicieron esto contra Bolsonaro y terminaron con el control total del gobierno Bolsonaro y ahora están haciendo la misma receta contra el gobierno Dula ya obtuvieron dos ministerios pero quieren más claro. por otro lado Plinio nos estabas hablando de los movimientos que está haciendo el ministro de economía haddad eh, que tienen que ver con los gastos en salud y educación que son como los gastos básicos, ¿no? los pilares de, de los presupuestos en nuestros países sin duda alguna esta es otra noticia que parece muy, muy digamos pequeña pero en realidad es importante el ministro de la economía Fernando Haddad eh, está articulando para ver si eh, eh, contorna el piso constitucional de gasto mínimo con salud y con educación la importancia de esto es que estos Esta conquista de un gasto mínimo con salud y educación es una conquista histórica del movimiento popular brasileño y con el aval del PT. Entonces, aún Bolsonaro no tuvo la osadía de intentar tocar en esto, pero a para que pueda dentro del nuevo régimen fiscal para que pueda cumplir con las metas heroicas de ajuste fiscal. empieza a tratar de ver si toquen esto. Esto despertó mucha reacción, mismo en el PT, no sé si va a tener fuerza para para llevar esto adelante, pero se movimenta para tocar en este ítem, que que es una cosa que sería una derrota muy fuerte de todo el movimiento por la salud, por la educación pública en Brasil. O sea, lo que quiere hacer el gobierno es bajar el... el mínimo que tiene que invertir en esas áreas, ¿no? Exactamente, ¿eh? que son mínimos constitucionales, esto claro. se metió en la Constitución, hay que dar, meter un porcentaje mínimo del presupuesto público en estas dos eh, eh, tipos de, de, de gasto, uh -huh. y es esto que se quiere romper el, el problema es que si se rompe este es como un dique ¿no? Uh -huh. ahí la privatización de la economía y de la salud va ya en otra velocidad. ¿Y eso eh, genera alguna reacción? ¿Hay alguna algún tipo de reacción de los sectores organizados de quienes se van a ver afectados, Plinio? Por mientras, la reacción es más en la superestructura política del PT, porque esto es una cosa muy fuerte para el PT. Uh -huh. por, a, por abajo, por mientras, no hay nada, pero no es, no es imposible que, si esto persiste, que sí haya protestas estudiantiles, esto no está descartado, pero todavía no entró en la pauta. Vos decías que las privatizaciones, una vez que se rompa ese sí. límite, puede avanzar, ¿no? Eh, como que ya nos dabas la pista de que están empujando para avanzar, eh, por lo menos privatización del agua, del metro, de los trenes, eh, que han generado reacción. Sí, esto es en el San gobierno Pablo. de São Paulo sí. que es Arsillo de Freitas, un bolsonarista total y que un hombre desconocido, además no hacía política en São Paulo, hacía en Río de Janeiro. Bolsonaro lo lo agarró, lo metió ahí y la verdad es que Bolsonaro ganó la elección por él. Pero ahora él tiene que hacer el programa de Bolsonaro, que es un programa de pillaje, literalmente. Y él quiere vender la Empresa de saneamiento básico de São Paulo Sabesp, que es una de las mayores empresas de Brasil, una empresa muy bien organizada y que funciona muy bien, quiere vender el metro de São Paulo, que es una mina de oro, y la compañía paulista de trenes, que funciona articulada con el metro. Pero lo que pasó aquí, yo creo que es la cosa más importante que pasó en Brasil en los últimos meses. Los trabajadores de estas empresas marcaron una huelga de protesto contra la privatización, y, y que reivindicando que se hiciera un plebiscito, un debate y un plebiscito con la población. Y esto paralizó totalmente a Sao Paulo, ayer Sao Paulo no funcionó, y acabó pautando, colocando en el debate público el, el problema de la privatización. Y eh, el, gober el, el gobernador se defendió diciendo que la huelga no iba a funcionar porque algunas líneas de metro ya son privadas y ya fueron privatizadas, pero resulta que la principal línea privatizada rompió y no funciona hasta ahora, no está funcionando. No funcionó ayer ni funcionó hoy. Lo que fue una propaganda negativa contra la privatización muy oportuna para... digamos, alimentar el debate de que algunas cosas no se pueden mercantilizar, por ejemplo, el agua, el saneamiento básico, el transporte público, en fin. Mm. Salvo entonces, eso, esas líneas que, que mencionabas Plinio, que se privatizaron hasta ahora, entonces, ¿todos esos servicios estaban en manos de quién? ¿De la gobernación de San Pablo? Del, no, sí, es del gobierno del Estado de San Paulo. El uh -huh. metro de la ciudad de San Paulo pertenece al gobierno del Estado de Sao Paulo. Uh -huh. es, esta, algunas de estas líneas ya habían sido privatizadas antes, uh -huh. ¿no? Pero, y el, pero y el, y el, y, y el gobernador utiliza estas líneas como propaganda para decir: claro. mira, puede funcionar muy bien privatizado, pero resulta que no funciona. Se rompió ayer, pero no fue una, una causalidad porque la realidad es que las líneas privadas se rompen y no funcionan, eh, o digamos, funcionan mucho peor que las públicas. ¿Y el servicio de agua también? ¿Estaba a manos de la de, de la gobernación estadual? No, a mí, a, no, sí, está en el gobierno estadual mm. y es una mina de oro también, ¿no? Eh, funciona muy bien, Y el gobierno tiene un poco la, la misión de privatizar esto de manera salvaje. ¿no? Claro, claro. Eh, o Sabes que en este tiempo también que nos queda, más allá de algo más que quieras agregar, hay un tema que vos planteás que es muy importante y muy grave, que lo venimos informando, eh, que a veces la gente no tiene tan presente ahora que Brasil está en la presidencia pro-témpore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nada más y nada menos... aspirando a ser un miembro permanente además de ese consejo y ya en el inicio de la gestión se ha adoptado una resolución que debería alarmar a toda América Latina que es la aprobación de una nueva misión denominada de paz ¿no? una misión eh, en este caso de apoyo policial sería para Haití, eh, encabezada por Kenia en este caso recordemos que la anterior misión de la ONU Fue comandada ya por Brasil en el gobierno anterior de, de Lula y, y Dilma, la MINUSTA, y ahora se aprueba bajo la presidencia de Brasil una nueva misión bajo el pretexto de la violencia que tiene eh, Haití, ¿no, Plinio? Entonces, esto es una noticia importante para que conozcamos cuál es la verdadera naturaleza del gobierno Lula, ¿no?, Esta es la primera medida aprobada sobre la presidencia de, de Brasil, que es una vergüenza, porque en realidad es Brasil haciendo el servicio sucio de los americanos para ver si logra un puesto de miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Uh -huh. ¿no? Lo que está eh, la situación de, de Haití, como yo imagino que ustedes lo discuten ahí, es una situación muy grave, hay una revuelta popular. Y la solución que la ONU, impulsada por los americanos, quiere dar es una solución represiva de arriba para abajo que mantiene el poder que está siendo contestado por los movimientos sociales. Entonces, Brasil cuando se, se agrega a, a esta intervención de esta manera tan vergonzosa, no él en realidad niega todo lo que hay de progresista, lo que se... el cosmético progresista que ve, que vende el gobierno Luna sí eh, esto se acaba de aprobar y bueno Brasil ha sido un lugar de, de solidaridad con Haití también como eh, réplica a esas posturas del gobierno ¿no? de los gobiernos del PT eh, sabemos que hay una reserva ahí de, de solidaridad con el pueblo haitiano habrá que ver Plinio también qué reacciones genera esto Sí, yo yo espero que tenga reacciones fuertes sobre todo en la política, porque la verdad es que la misión brasileña en Haití fue un desastre para el pueblo de Haití, pero también para el pueblo brasileño, porque ahí los generales fueron a hacer una especie de posgrado en golpismo, en represión, en autoritarismo. No Braga Neto, Augusto Heleno, los principales generales bolsonaristas Todos se fortalecieron en la carrera y se fortalecieron en su visión de mundo elitista y brutal exactamente cuando lideraban lo, uh, las tropas de, de, la, sí. de la ONU en Haití. Sí, y cabe, acá hay que consignar, Plinio, que eh, a nivel de Uruguay compartimos ese triste, eh, esa vergüenza también de que aún en los gobiernos del Frente Amplio. que antes de llegar a ser gobierno, históricamente tenía una línea firme de oponerse a la participación de Uruguay en esas misiones militares de la ONU. Cuando llegó al gobierno, a partir del año 2005, mantuvo y aumentó la presencia militar, la presencia de efectivos militares en Haití, también en el Congo, donde todavía tenemos efectivos, porque en Haití se, se terminaron, hubo varias denuncias de abusos sexuales, A, a pobladores, incluso vino un joven haitiano abusado por militares uruguayos a un proceso judicial aquí en, en nuestro país. En fin, toda una triste historia, eh, se anotan por supuesto los militares uruguayos por, por el dinero que ganan allá en las misiones que les permite, no sé, comprarse una casa, dicen, la tropa, ¿no? Eh, pero con el mismo historial represivo, el mismo papel que vos mencionabas Eh, que han jugado eh, en los gobiernos del PT, eh, más allá de los discursos que, que después hacen los, los mandatarios del progresismo, digamos, en estas temáticas. ¿no? Bueno, algo más que quieras decir en el cierre, Plinio. Hernán, dos minutos para contar una cosa personal, sí. ¿sí? que va a decir bien lo que fue la misión brasileña en Haití. Yo agarré un Uber en São Paulo y... hablando conversando con el tipo de uber él me dijo no yo yo fui soldado y estuve en la misión eh, estuve en haití entonces yo le dije ah Usted estuvo en la misión de paz brasileña en, en haití usted habla francés sí. y él me dijo bueno señor primero no era misión de paz era misión de guerra porque lo único que hacíamos era guerrear y yo nunca salí del cuartel por eso no hablo una palabra de francés porque ahí si salíamos nos mataban, y ahí conversamos durante media hora, y lo que quedó absolutamente caracterizado para este soldadito, y yo me hacía el tonto, y él un poco me explicaba lo que pasaba, que estaban a servicio de los americanos, que era una protesta eh, social, que iban, que solo salían en tanque, que iba, salían para matar, Entonces esto es lo que fue la verdad y este este joven me lo contó en la mayor ingenuidad como si yo fuera un total ingenuo y él me estaba diciendo señor no sea tan idiota lo que pasaba ahí era guerra claro claro qué importante guerra guerra contra el pueblo lo mismo han contado militares uruguayos también que te repito siguen en el Congo en este en sí. este momento no Eh, cerramos entonces Plinio por acá, eh, agradecidos como siempre de tu tiempo para nosotros. ¿eh? No soy yo que agradezco porque la conversa con Radio Centenario es siempre muy buena. Fuerte abrazo a todos los oyentes, a Ángeles y a ti Hernán. Un abrazo, Un abrazo hasta chau, la próxima chau.